Lo estamos haciendo acá en el centro de salud, eh, en, en, en sintonía con lo que viene planteando el ministro eh, de no adhesión a, en la provincia de La Pampa, lo cual a nosotros nos parece muy importante porque eh, este La Pampa y San Luis serían hasta ahora las únicas provincias Santa que no Fe. firmarían. Y Santa, Santa Fe, Fe. No, no, no. Y Santa Fe que serían las únicas que no firmarían el CUR, lo cual es algo muy importante. Pero teniendo en cuenta, ahora vamos a desplayar nomás sobre el tema, pero teniendo en cuenta que estos son organismos inter, internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, eh, la Fundación Rockefeller que están impulsando esto, eh, y el Gobierno Nacional, nos parece importante que este sea un compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de salud, de todos los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, pero que excede por mucho eh, al, al personal de salud y que tiene que ver con la comunidad, con la ciudadanía. así que este nos parece que la perspectiva de esto es poder ampliarlo e involucrarnos para conocer en profundidad de qué se trata esto, porque hay poca información sobre el tema Bueno, adherir a la CUS ¿qué significa? Este, ¿qué problemas puede llegar a tener como sociedad? Bueno, adherir a la CUS significa, lis y llanamente, avanzar en la privatización de la salud pública esto es así este, la CUS implica que si se implementase la como está este, planteado a nivel nacional, los que eh, requieren de la del servicio público de salud van a tener este, una credencial, le llaman ellos, nosotros decimos un carnet de pobre, con lo cual van a poder acceder a partir de ese carnet a un seguro, un seguro de prestación en salud, que implica tener una canasta básica de prestaciones. Esta canasta básica hasta el día de hoy no la conocemos lamentablemente, no sabemos este, en qué va a consistir esa canasta básica de prestaciones en salud, lo que sí sabemos que todo lo que no esté contenido en esa canasta básica de prestaciones este, va a tener que ser pagado o por el que esté necesitado porque tiene el problema de la salud o tendrá que recorrer un largo camino logrando que alguien se lo autorice para una prestación más cara. Esto es, en síntesis, eh, lo que implica adherir a la CUS. Uh -huh. Ellos, eh, cuando lo anunciaron y lo dieron a conocer públicamente a la CUS, que fue en, de, en Mendoza, lo hicieron a partir de una falacia, que dijeron de que venían a dar cobertura para 15 millones de argentinos, uh -huh. lo cual es una mentira, porque este independientemente de que se tenga o no se tenga este obra social, estos compañeros, estos 15 millones de argentinos, tienen su cobertura en salud en todos los servicios públicos del país con toda la deficiencia y con todos los problemas que tenemos en el servicio público de salud del país con todas las limitaciones, con la falta de insumo, con la falta de recurso humanos, con todo eso estos argentinos ...tienen este la prestación en los centros de salud uh -huh. este que dependen del Estado. Uh -huh. lo, entonces, desde ese lugar ya hace parte de una mentira. Uh -huh. Y a partir de ahí lo que se implica se incorpora un concepto que es seguro... ...que implica este un concepto mercantil de la salud. Uh -huh. eh, ¿Cómo es para resistir estas tres provincias por ahora no, no adhirieron? No, en realidad eh, se habla de dos provincias, La Pampa y Santa Fe... pues lo que tenemos hasta el momento... Este, nosotros creemos que los que vamos a tener que resistir somos justamente los trabajadores de la salud y la población en general. sin algún momento, este bueno, acá en nuestra provincia, en la reunión que mantuvimos con, con el Ministro, él nos dijo este en reiteradas oportunidades que mientras él estuviese no van a adherir a la CUS que era un compromiso, sí. este de todas maneras nosotros estamos preocupados porque ya hay algunos atisbos en la provincia como las ambulancias de la CUS, sí. alguna capacitación que apareció este, para nuestros compañeros trabajadores. Nosotros estamos convencidos que la única manera de enfrentar esto este es este como siempre se ha hecho con la lucha de los trabajadores y de la comunidad. Sí. Y la CUS no solamente lleva al desfinanciamiento de la salud pública en general, sino que además Justamente como dice Carlos, va la privatización porque es un sistema compartido entre lo que es público y privado este, y todas aquellas prácticas que nos tienen esta canasta básica que ellos llaman. Eh, la gente este, o no va a poder acceder directamente que este, esto significa eh, salud o, o, no, o enfermedad directamente no nosotros creemos que esto es la salud o la muerte de, la, de nuestros este, de nuestras comunidades eh, y los que vamos a tener que resistir somos este, los trabajadores y la población en general. Eh, es una mentira absoluta, eh, ellos dicen desde la CUS que van a, desde el gobierno nacional junto con la complicidad del CGT, porque eso también lo tenemos que decir, eh, dicen que va a haber 8 millones de pesos destinados al, al gasto de la CUS para la población este sin cobertura social y si dividimos ese número eh, de 8 millones de pesos por 8 la cancha, 8000 millones, 8 mil millones 8 de pesos mil millones. por la cantidad de población que ellos dicen que estarían este dándole la cobertura de cuz, nos da 35 pesos por persona. Imaginémonos ¿no? qué tipo de cobertura puede tener una persona con 35 pesos de gasto, ¿no? Además no es un gasto, es un derecho.